escuchantes. En esta ocasión vamos a charlar con Ángel Tamariz. Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal, Tony Buenos días. Ángel es mexicano, residente en Barcelona, y participó en la defensa no violenta en el desalojo de la acampada de Barcelona el pasado 27 de mayo, lo cual le ha dejado ocho puntos de sutura en la cabeza. Antes de empezar la charla con nuestro invitado, Recordar que es la palabra de un indignado organizado en la acampada BCN, como tantísimas otras, pero no es vocero de la acampada. Ángel, explícanos, ¿cómo es tu llegada e incorporación a la acampada de Plaza Cataluña de Barcelona? Bueno, yo supe de las manifestaciones del 15 de mayo, antes de que fueran, recibí la convocatoria, pero ese domingo yo no participé en la manifestación. Yo me acerqué a partir del martes cuando recibo o recibimos todos la noticia de que se había decidido acampar en, en Puerta del Sol en Madrid y en la Plaza Cataluña en, en Barcelona y creo que desde entonces tal vez en algunas otras ciudades y ese mismo día me acerco a la plaza a escuchar un poco lo que se empezaba ya a debatir ahí Bueno, mencionar que ese día, el martes, todavía era relativamente poca gente en la plaza. Ese mismo día en la noche es cuando desalojan Madrid violentamente y ya para el, el miércoles en Puerta del Sol habían miles y miles de personas reunidas y yo me acerco el, el jueves a Plaza Cataluña cuando ya es no igual, de igual manera, cuando se aglomera una cantidad, pues gigantesca de gente y se empieza con los debates en cada esquina de la plaza etcétera y a partir de entonces es cuando yo me empiezo a acercar más de lleno a, a la plaza vengo del quinto mondongo congo a sacarte la nueva valentín a sacarte la nueva valentín a sacar ¿Cómo es la vida en la acampada BCN y cómo se organiza hasta el brutal desalojo del 27 de mayo? Bueno, eh, la organización hasta bueno antes y bueno, ha continuado así, se divide todo el trabajo en comisiones. Han ido surgiendo comisiones desde el primer día que se decide acampar ahí. Empiezan a dividirse el trabajo entre la gente interesada en varios temas de, de interés, sobre todo relacionados en un principio con las demandas mínimas que tiene el movimiento. Eh, algunos ejemplos eran como educación, eh, la comisión de contenidos, que se divide en varios temas. Eh, se creó una comisión de cocina, porque se estaba dando de comer en la plaza, los acampados. Existía una comisión de, de salud para cuidar ahí en, en la plaza, etcétera no Hay muchas comisiones, entonces... Se empieza a distribuir el trabajo de esta forma. Cada grupo de trabajo tiene reuniones diarias eh, en las que se discuten los temas. Se, puede ser que nada más exista este espacio de debate o puede ser que surjan de estos espacios propuestas para que posteriormente, y esta es otra parte fundamental de la acampada, se lleve a la Asamblea General. Entonces todos los días, desde el principio... Se hacen asambleas generales en la plaza a las 10 de la noche, a partir las 10, a veces ha sido 10 y media, a veces 9 y media, pero normalmente es a las 10, después de una cacerolada, que también siempre es un momento simbólico, que es a las 9 de la noche, se hace la asamblea general. En la asamblea general se dan comunicados en, de algunas o, o informes generales, después pasa a hablar las comisiones que quieran hablar para para proponer ...alguna cuestión que se tenga que votar al día siguiente en la asamblea... ...o simplemente dan un informe, etcétera, ¿no? Entonces, en la asamblea es donde se reúne toda la gente... ...es donde se votan todas las cuestiones que, que se proponen desde las comisiones... ...y estas votaciones puede ser que queden a favor, en contra... ...o que se regresen a, a la comisión para seguirse debatiendo. Otra cuestión importante a mencionar... ...es la organización desde los espacios virtuales, es decir desde las, los correos electrónicos, la página de internet, los blogs, el Facebook, el Twitter, todo esto que ha ayudado muchísimo a la movilización, a la información, porque hay que tomar muchísimo en cuenta que hay gente que no puede venir a las asambleas o que vive lejos y no se puede acercar, pero que muchísima gente eh, está siguiendo desde desde lejos este movimiento, ¿no? El día de ayer, me parece, eh, la, la, la página de la acampada Barcelona llegó a un millón de visitas, ¿no? Cómo es el desalojo? El porqué del desalojo? ¿Por qué con esa brutalidad? Bueno, entonces el viernes 27 de mayo en la mañana se despliega un un operativo para desalojar la plaza. El argumento oficial era que querían limpiar, digamos, la plaza, quitando objetos que pudieran ser peligrosos porque era muy probable que esa noche, y así sucedió, ganara el Barça, el equipo de fútbol, la final de la Champions League. Ahí muy cerca de la plaza, en Canaletas, hasta arriba de las Ramblas, es donde se concentra el festejo de los de cada vez que gana algo el Barça. ¿no? Entonces esto llama atrae a muchísima gente, a miles de personas también. Entonces, se sabe, desde, desde, desde el Ministerio del Interior... El pretexto era, vamos a quitar cuestiones cosas de vidrio, bombonas de gas que puedan ser peligrosas para los festejos. Por supuesto que eso era el argumento en un principio para poder entrar y al final se empezaron a llevar absolutamente todo lo de la acampada. Mesas, tiendas de campaña, computadoras, o ordenadores, portátiles, el equipo de sonido, la base, la fuente de la fuente de, de electricidad que se tenía ahí, etcétera. Todo, absolutamente todo. Quitaron los carteles, todo lo empezaron a quitar. Esto lo empezaron a quitar los de Barcelona Neta, BC Neta, a, protegidos obviamente por varios policías, no por muchos policías. Entonces, la policía en, en, en principio hace un círculo alrededor de la gente que estaba a esas horas de la mañana, que eran alrededor de las 7 de la mañana cuando se empiezan a acercar rodean a la poca gente que había en la plaza relativamente poca gente eran algunos un par de cientos de personas o algo así hacen un primer círculo y, de, y hacen otro segundo círculo hasta fuera de la plaza para evitar que más gente entrara a la plaza entonces y, y, en, y en medio de estos dos círculos estaban trabajando los de limpieza quitando absolutamente todo ¿no? por supuesto y es aquí donde viene la importancia de los, las tecnologías de la información inmediatamente empieza a llegar gente no comunicadas por todos los, los medios posibles se empieza a acercar gente están desalojando la plaza están desalojando la plaza y vienen cientos y miles de personas alrededor de la plaza dentro de la plaza habían tres camiones de basura en donde están arrojando todo el equipo ¿no? todas las cosas las están en un momento Eh, deciden salir de la plaza, hacen espacio, es donde ya empieza a haber un poco de violencia, jalando a la gente, moviéndola, quitándola de la de las entradas de la plaza para que pudieran salir. Cuando llegan a la calle de atrás, bueno, hacen varias maniobras los camiones y las patrullas para poder salir, pero deciden salir por la calle en frente del, del Banco Central Español, en sentido contrario, ¿no? Digamos, si se si, si ubican más o menos en sentido, tratan de salir hacia allá. Pero ya había muchísima gente, muchísima gente reunida y decide la gente empezarse a sentar en el suelo. Yo, esa, no, esa noche yo no dormí en la plaza. Yo me enteré por medio de otro compañero con el que vivo, que estaban desalojando y también lo escuché por internet. Y salí corriendo hacia la plaza. Yo llegué alrededor de las 10 de la mañana y... Y fue cuando ya vi los camiones en esa posición, detenidos en la calle y con la gente que se empezaba a sentar en la calle. Yo me acerqué y me senté también en la calle y ahí nos quedamos. Éramos mucha gente detenida, habían muchos eh, antidisturbios, eh, ya con sus cascos, con sus escudos, con las porras de fuera, eh, alrededor de los camiones y digamos cercando de alguna forma el, este el paso de, de más gente, ¿no? O tratando de, de, de, de hacer presencia ahí. Entonces ya había volando helicópteros en ese momento, eh, había mucha más gente, de todos modos seguía el círculo alrededor de la plaza, cercando la plaza, el círculo de policía cercando la plaza, entonces había mucha gente reunida también en las entradas de la plaza, haciendo presión para entrar a la plaza. Entonces llega, entonces no era imposible, no se podían mover los camiones, no podían salir los camiones, estaban detenidos. Entonces parece ser que de repente ya hay una orden de desalojar violentamente y es cuando empiezan a sonar los las escopetas estas de balas de goma y de salva que hacen muchísimo ruido y empiezan a dispararlas, ¿no? Entonces en ese momento pues obviamente este mucha gente se asusta y muchos se levantan ¿no? del suelo y se quitan y se salen de la calle porque empiezan a ver que viene corriendo ya la policía no este, a cargar contra la gente. Muchos nos quedamos, muchos dijimos no nos movemos de aquí, nos quedamos sentados en el suelo, y bueno, pues era esperar a los golpes porque era ver que ya venían golpeando a la gente, y pero fue impresionante ver cómo mucha gente resistió y mucha gente nos quedamos sentados ahí, Y en ese momento pues también me tocó a mí <ríe> y pues me empezaron a, digo lo normal, ¿no? Me empezaron a pegar en las piernas, pero hubo un momento en que también me pegaron en la cabeza. Yo no me había dado cuenta que estaba sangrando. Después ya seguimos, logramos, nos, nos siguieron acorralando hasta que llevamos un círculo cer, cerrado. Es cuando alguien me dijo que estaba sangrando. Todavía me quedé un rato más ahí. Y después ya este me, me acompañó alguien en una ambulancia y me llevaron al hospital.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 en Canaletas, en la entrada de Plaza Cataluña, pero parece ser que no pasó nada con, eh, con la acampada. Explícanos cómo fue ese ese rato. Claro, vale, digo, cabe recordar que no desalojaron la acampada, ¿no? Es decir, después de mucho tiempo, yo ya estaba en el hospital, <ríe> eh, la gente siguió presionando y siguió presionando y se si, siguió quedando ahí a... a, a, a a costa de, digo, sin importar toda la violencia que ya había ejercido la policía, la gente seguía ahí detenida, seguía de pie, seguía sentado, no lograron dispersar a, a, a la gente, la gente seguía ahí parada, hasta que llegó un punto en el que la policía se fue y no pudieron desalojar. Sí se llevaron las cosas, los camiones se fueron, pero la gente se quedó y llegaron miles y miles de personas y esa noche se hizo una asamblea a las 7, donde estaba totalmente llena la plaza. ¿no? Entonces... Se sabía de todos modos que era muy probable que ganara el Barça, ganó el Barça, como dice Stony. Y entonces, eh, pues había convocado que la gente estuviera ahí presente en la plaza, ¿no? He de confesar que, bueno, yo estaba ahí, he de confesar que sí había algo de tensión, porque, bueno, se había vivido esa mañana, pues, mucha violencia. Y estábamos en la plaza y, pues, ya se veían, los, los se escuchaban los los cohetes y las, las las luces de bengala de los que estaban festejando, ¿no? Y bueno, eso hacía un poco de de, de tensión, pero poco a poco nos vimos dando cuenta que no no había problema, ¿no? Todo eso iba tranquilizando. Mucha gente del Barça también incluso entró a la plaza, empezó a hablar con la gente, etcétera, ¿no? Todo muy bien. Claro que conforme fue aumenta a, a, a, cuando conforme se fue adelantando la noche, pues empezaba ya a ver este Empezaba a llegar, por ejemplo, en primer lugar la policía otra vez, y bueno, empezaba a ver pues como en todo festejo, pues muchos borrachos y mucha gente en las calles, y entonces empezaba a hacer un poco extraño el ambiente, pero todo, todo bajo control. Entonces se decidió hacer vallas de contención humanas en las entradas de la plaza, porque a determinada hora siempre... Los antidisturbios, la policía, desaloja a los que festejan el Barça y siempre hay problemas, ¿no? Y siempre los están persiguiendo, y igual sacan sus escopetas de balas de goma, etc. Entonces lo que nosotros no queríamos era que la gente que estuviera celebrando el Barça pudiera correr o, o correr cuando se estaban este, desalojando y se metiera a la plaza porque la policía los iba a perseguir y podía eso dar un pretexto para que la policía entrara a la plaza. Todos empiezan a hacer vallas de contención de varias líneas, de 10 líneas de gente en todas las entradas de la plaza. Y en efecto, a partir de las de la una de la mañana más o menos, empezaron a empezaron a llegar los policías, las furgonetas, se empiezan a bajar los policías, los antidisturbios, igual con cascos, escudos y todo. Y empiezan a desalojar a los a los que estaban festejando, así como, bueno, ya estuvo, a su casa, ¿no? Pero igual con escopetas, con ruido, con todo, y empiezan a perseguir. Y, bueno, como siempre empieza a correr la gente, ¿no? Y nosotros tratábamos de hacer que la gente corriera hacia otro lado, ¿no? Que corriera hacia las calles, que se fuera a otro lado, que no entrar a la plaza, que no entrar a la plaza, y perfecto, ¿no? No hubo ningún problema, toda la gente este se seguía corriendo, este... Y bueno, hubo momentos de mucha tensión también porque, por ejemplo, yo estaba en una de las vallas y hubo un momento en el que estaba totalmente vacía la calle, no había ni un solo ruido y habían cuatro furgonetas de, de, de antidisturbios enfrente de nosotros y varios policías enfrente de nosotros y dije, bueno, si aquí cargan contra nosotros no hay nadie que se entere ni nadie que tome una sola foto porque estaba totalmente vacío. En algún momento sí entraron algunos policías a la plaza, por un lado entraron unos 15 policías Yo no vi, pero me dicen que, que mucha gente se asustó, mucha gente se puso de pie como queriendo irse, pero se logró tranquilizar, la gente se volvió a sentar e inmediatamente los policías retrocedieron. no Entonces no hubo en ningún momento ningún otro incidente. Después como a las 3 de la mañana, 4, no, no, no, como hasta las 5 de la mañana se fue la última furgoneta porque seguían los problemas con los que estaban festejando del Barça, pero nunca, se, afortunadamente esa noche nunca se metieron a la plaza los antidisturbios y nunca hubo ningún problema más con la, con la gente, ni entre los que celebraban al Barça y la plaza, ni entre los antidisturbios y la plaza. Llegó el flojo de Ramón vamos gozar. Puerta carambel seco, cierres a puerta. Cierres a puerta carambel En Cataluña puerta, hay como unas 60 entre acampadas y asambleas en pueblos, en barrios de, en de las ciudades. A nivel nacional del Estado español también hay múltiples acampadas. En Grecia en la plaza Sintagma una gran acampada eh, bloqueando el parlamento en otras ciudades europeas nos llegan noticias de que en Melbourne en Australia también hay una acampada explícanos ángel cómo cómo está las acampadas a nivel nacional internacional bueno sin duda lo más sorprendente son las acampadas en en el Estado español, porque ya no es una cuestión de una acampada solamente por ciudad, sino que se están acampando, la gente está acampando por barrios, ¿no? Pero más allá de, los, de las acampadas es simplemente la importancia de la organización de la gente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, con lo que ha sucedido, que lo que ha demostrado ser este movimiento, que es que la gente sí se puede organizar que la gente sí puede ser pacífica que es muy importante porque desde los medios y desde el gobierno siempre existe rápido la respuesta de desprestigio a partir de la violencia que pueden generarse en algunas movilizaciones y esto ha, ha invitado a mucha gente en todo el mundo a empezar a cuestionarse sobre su realidad no sobre la realidad que le que le que le corresponde a cada a cada localidad entonces en varias partes del mundo pues están diciendo pues aquí también podemos hacer eso, ¿no? Aquí también podemos exigir, aquí también puede haber un movimiento ciudadano apartidista desvinculado con las instituciones oficiales, desvinculado con el gobierno, simplemente gente interesada en una transformación real de lo que ya es, empieza a pudrirse en esta en este sistema este gubernamental y este sistema y este bajo este modelo económico y dice, bueno sí hay formas, ¿no? alternativas a las a las del de sistema partidista que que generalmente genera un sentimiento de, de que no que no representa a la gente, ¿no? Que no existen espacios bajo las formas entre comillas legales de de llegar al poder que es a, part, a, a, a partir de los partidos políticos no hay representatividad de mucha gente, de mucha gente que, que está viendo que no no hay cambios estructurales ¿no? que no hay que no se está dando una democracia en, en términos reales no y entonces en varias ciudades de europa pues ha habido movilizaciones en, en atenas en la, en la plaza sintagma pues ya están acampados están ahí de, de fijo en algunas otras ciudades han hecho solo manifestaciones este eh digamos que, que no se quedan a acampar, pero sí se manifiestan, en París han desalojado dos veces, en Lisboa desalojaron una vez, eh, etcétera, ¿no? Es decir, ha sido un poco intermitente en varias ciudades porque sí ha habido desalojos y esto es una muestra de que desde los gobiernos pues hay preocupación de que en efecto la gente está abriendo los ojos no y eso es lo que está pasando, la gente está abriendo los ojos y eso no es únicamente de aquí de España, no es una cuestión de toda Europa y de todo el mundo y, y de ahí el hecho de que en, en varias ciudades se esté siguiendo esta dinámica de acampar en las plazas, de tomar el espacio público para alzar la voz, para exigir las demandas que, que, que están aplastando al pueblo no en muchos sentidos. Y para acabar, recordar, tener un homenaje, una so solidaridad con el principio que pensamos que fueron las acampadas desde abajo de la ciudadanía. Empezaron en octubre del 2010 en el Sáhara Occidental, ocupado por el reino de Marruecos, con acampadas de decenas de miles de personas, brutalmente reprimidas. Siguieron por el norte de África, actualmente siguen con mucha violencia y desde aquí un homenaje y toda la solidaridad hacia esas eh, esos ci eh, ciudadanos que están sufriendo una represión importante. Muchas gracias por tu palabra, Ángel, y nos despedimos. Antonio Piñeiro desde La Locución y Nube Roja en la Mesa de Sonido. Disculpen las molestias, esto es una revolución.